Información oficial o de algunos este, lugares donde habitualmente vamos, consejo deliberante. Bueno, yo te tiro una. Mira, ver Yo te tiro una. A ver, ¿qué eh. ¿es novedad? Sí, es novedad. A sí. ver. La tarifa de taxis va a aumentar un 38%, Mauro. y sí, a las 10 y media de la mañana tenía pensado decir eso. ¡Ah! Pero muy tarde, Mauro, perdón. ¿Pero por qué muy tarde? si <risa> sí. recién se va a tratar el 8 de junio. Claro, bueno, pero ya claro. es noticia. Bueno, pero para o eso Tenemos te... información y tenemos voces. Te, te, te cagué la primicia. No, nah, eso no es ninguna primicia, <risa> pero por favor, no, es un problema. Esto, che, che, 30... ahora te subís al taxi y te pegan un palo atrás de la nuca. Bueno, 30, bueno, 38, si uno mira que se actualiza cada seis meses, eh, que se queda corta con la inflación. No están, de, no están muy de acuerdo las cámaras. No, me imagino. No, no, no, no el forastero está que, que, que trina. Y porque si uno cuenta la inflación acumulada en los últimos seis meses, eh, ronda el 50%. Claro, sí, sí, mm. vamos por la mitad, claro. por la mitad de lo que es la inflación. Claro. Por eso es justamente la el, el problema. Mm. El tema es que, bueno, esto recién se va a tratar en junio, el 8 de junio va a entrar, se va a discutir en comisiones y después se va este, a reglamentar cuando llegue el intendente. No sé si la, la viceintendenta a cargo del Ejecutivo Municipal puede promulgar una sí, ordenanza. Sí, ¿por qué no? Puede sí, hacer? Y sí, sí está a cargo. ¿Lo hará? Y sí, ¿por qué no? O esperará. No, lo va a hacer. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, sí. aparte, acordate, si no va. Acordate el, el tironeo que hubo con los taxis y los remises. y No es un tema este, fácil de tratar en la municipalidad. No, más vale, pero se va a debatir en el Consejo Liberante porque es un proyecto. Claro, no, sí. no, si tiene chaval. Claro, bueno, este, que ella preside encima. Claro. ¿Sí? Eh, no, bueno, ahora lo está bueno. presidiendo este, Pablo Pera. Claro, bueno. Eh, aunque se lo dijeron de palabra, no hay ninguna resolución, pero lo está, este, lo está sí, haciendo el mismo. Y no hubo sesión esta semana. No, no hubo sesiones ah. ni hubo comisiones. Ah, ya wow. estaba arreglado que las comisiones van a ser cinco y seis de junio, ocho de junio la sesión. Bueno, Después y... se espera otra semana sin hacer nada y se vuelve. O sea, va a haber dos sesiones sin, este, sin este, Luciano de Napoli en el. En el, en el Ejecutivo Municipal. ¿Cada vez laburan menos? Eh, bueno, ponele, Ish. qué sé yo. Lo que pasa es que ya se había arreglado así que sea cada 15 días. En su momento eh, las reuniones de comisiones eran toda la semana. Mm. Eh, y bueno, en algún momento dijeron que no tenían demasiados temas para tratar ah. y lo ah. fueron estirando cada 15 días. Bueno, mira vos. Bueno, un aviso parroquial a esta hora. Sí. Eh, por ahí si alguno o alguna está escuchando y sabe algo, está bueno dar una mano. Ayer, cerca de las 7 de la tarde más o menos, una persona mayor, un adulto mayor, perdió su celular en el barrio Aquiles Regasoli, el famoso barrio Peñerruca. Ahí cerquita de, de de la escuela 242, en el en el hay un hay un espacio verde ahí eh, cerca del fonave 34, frente al al al, al peña Ruca Y esta persona eh, es un perdió el celular, no lo encuentra. Es un celular que él estaba apagando y que adentro del celular tiene un montón de información que tiene que ver con sus trámites en ANSES y todos sus trámites y sus turnos médicos. Y es por eso que su nieta, Antonella Fontán, eh, publicó en redes sociales esta este, este hice un posteo. Nosotros lo, lo compartimos como para darle una mano y hace un ratito nos comunicamos con ella y todavía no la había encontrado. Es un celular Samsung A02S y tiene una funda de Mario Bros. Que uno in, dice, bueno, una funda de Mario Bros. la puede tener cualquier celular y quizá el que lo encontró tiró... Este, la funde y se quedó con el celular pero también en redes sociales hay muchas ventas de celulares uh -huh. digo si te ofrecen un celular de esa de esas características a un precio irrisorio para lo que vale en el mercado bueno eh, estate atento porque puede que sea el que encontraron de, de esta persona adulta mayor ayer lo perdió en el barrio cerca del barrio Aquiles regasoli esta persona es de ahí del barrio Peñarruca, Y lo están buscando, están intentando ver si alguien lo tiene o si alguien este, en redes sociales pudo este, haberlo visto que lo están vendiendo. Pero bueno, si alguien sabe de esto, es un celular eh, Samsung A02S con una funda de Mario Bros. Claro. Así que ojalá que le den una mano a esta persona que perdió el celular, lo está pagando y tiene un montón de información eh, valiosa para, para andar todos los días. Sí, además a la persona que lo... Tenga, si, la, si hizo la denuncia en la compañía se bloquea y no se puede utilizar el teléfono claro, no se sí. puede utilizar pero bueno, después todo, toda una cuestión este de, de trámites administrativos que sí. hay que hacer y la verdad que perder un celular es un problemón porque tenés todo ahí y las personas adultas mayores que quizás no lo usan del todo bien pero lo poco que tienen lo cuidan mucho lo que sí. tienen ahí adentro y está bueno si alguien lo tiene alguien sabe, algo lo encontró o saben de alguien que lo encontró y lo pueda devolver estaría buenísimo sí más vale eh, bien Mauro bueno nos reencontramos luego entonces Dale Palís bueno hasta luego listo nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro pasaba por la mañana